A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el Norte del Continente, Eduardo Victoria Baeza. Eduardo Victoria Baeza, buenos días. Buenos días Ángeles, buenos días a toda la audiencia, buenos días a todos en la cabina, ¿cómo están? Un abrazo. Bien, bien, acá Eduardo, viviendo este mes especial que tiene Uruguay, muy atentos a la información internacional y la verdad que hay que decir que objetivamente México está permanentemente en la noticia, ¿no? Sí. Eh, López Obrador, fundamentalmente, eh, sobre casi todos los temas que están en, arriba de la mesa, aparece un posicionamiento de López Obrador y las noticias de México en sí, empezando por esto de, de golpe de Estado que, que se ha hablado en México. No sé de qué están hablando cuando hablan de eso. Pues Ángeles, eh, audiencia, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos días eh, sorprendió en una de sus, eh, de sus mañaneras de sus eh, conferencias de prensa mañaneras, todos los días tiene una conferencia de prensa, muy tempranito en la mañana, eh, y sorprendió con esto de un golpe de estado. No, no dijo concretamente eh, hay seguro de un golpe de estado en mi conta, pero sí eh, rememoró el golpe de estado a Francisco Madero en 1913 eh, y dijo que en esta ocasión Eh, pues eh, eso no iba a suceder que en, en aquella ocasión Madero no contó con el apoyo o no supo cómo hacerlo pero que en esta ocasión no iba a suceder porque su gobierno eh, tiene eh, y él personalmente cuenta con el apoyo eh, de las masas con el apoyo eh, del pueblo lo cual es eh, es real Andrés Manuel López Obrador sigue siendo muy muy muy popular ahora en, en México. Y es que después de este operativo, hace unas semanas, operativo fallido, como el propio gobierno le llamó a este operativo en Culiacán, de una eh, patrulla policíaco militar que detuvo al hijo del de Chapo Guzmán y después el propio presidente eh, dio la orden de que lo dejaran ir y días después de ese operativo el propio presidente eh, informó en su en su conferencia mañanera que él no estaba enterado, no estaba al tanto de ese operativo, que él no dio la orden de ese operativo y que los militares que llevaron adelante ese operativo tampoco informaron a sus superiores, lo cual en la milicia pues es eh, muy grave, no eh, no informarle a los superiores de un operativo de este calibre, y no informarle al Comandante Supremo, Presidente de la República, de este operativo, de este calibre, pues ya nos deja ver, eh, Ángeles, audiencia, cabina, ya nos dejan ver que hay eh, eh, problemas serios al interior del Ejército Mexicano, de las Fuerzas Armadas de México. Y es que, como comentamos la semana pasada, hay facciones del Ejército Mexicano que se mandan, no vamos a decir que se mandan solas, pero que las mandan directamente desde Washington, que tienen eh, la DEA y tiene una injerencia total sobre ellas y planean este tipo de operativos. Quien quien quien pueda quien, quien aplique la suspicacia y la perspicacia se va a dar cuenta lo que quiso decir el presidente Obrador de, eh, días después de este operativo, ¿no? Eh, eh, este operativo fallido en donde él dice yo no di la orden, yo no estaba enterado, los generales eh, eh, no estaban enterados, esto lo lo, lo lo hizo lo hizo una facción del ejército, dieron el nombre incluso del de coronel que lo hizo, eh, lo hizo por su cuenta. La verdad de las cosas, lo que nos salta, como ha pasado en otras ocasiones, es que las agencias de seguridad extranjeras estadounidenses principalmente son las que controlan ciertas facciones del ejército mexicano, y llevaron adelante este operativo sin informarle al presidente y a sus y a sus superiores eh, formales eh, con el con el objetivo de capturar al hijo del Chapo que nos enteramos después que ni siquiera tenía orden de aprehensión en México, si Estados Unidos lo, lo, lo quiere llevar para para su, para su territorio, pero en México ni siquiera tiene una, una orden de aprehensión. Eso fue gravísimo. Días después les les comento, en la jornada apareció una nota eh, una nota de un desayuno, un discurso del general Carlos Gaitán Ochoa, un general tomando altísimo mando del ejército mexicano, que en un discurso en un desayuno en la Secretaría de Defensa Nacional, eh, dijo cosas eh, que prenden los los semáforos en rojo dijo que la hegemonía de una pretendida izquierda causa polarización, la jornada publicó eh, la nota completa de este general Carlos Gaitán, Gaitán Ochoa la publicaron completo eh, eh, el, el, el discurso eh, y también dijo que se han adoptado posiciones estratégicas que no convencen a todos y cuando un sector del ejército habla de esta manera hay que hay que prender las alertas y las alarmas es muy es muy claro hay una división dentro del ejército mexicano y eh, eh, como ha venido sucediendo en los últimos años hay fracciones de de propio ejército mexicano que atienden directamente a los a los a, a, a, al mandato de, de, de la rea, ¿no? Que uh -huh. como lo dejó claro el propio López Obrador, él ni se enteró ni dio la orden de ese operativo. Así que muy muy grave, Obrador sale en los medios hace unos días a hablar de un posible golpe de Estado que no que no va, que no va a suceder eh, porque no estamos en 1903, él cuenta con el AP13, él cuenta con el apoyo popular muy muy grave se viene después en los medios y en, y en las redes sociales una campaña virulenta violentísima contra el presidente obrador contra los medios de comunicación afines a, al, al presidente obrador pero una campaña de verdad virulenta se generan trend topics eh, pues miles y miles y miles de cuentas en contra de de, de obrador y de estos medios llamando a la violencia contra los medios que desinforman, eh, y el propio gobierno de Obrador sale después, en lo que viene siendo la pregobernación, eh, el, el, el sector de inteligencia, a dar un informe y a decir cuántas de esas cuentas, la inmensa mayoría de esas cuentas eran cuentas falsas, son cuentas falsas que se operan en una granja de boots, como se le llama ahora, una granja de cuentas falsas desde donde estaban operando Eh, el, el exsecretario de, eh, de Educación, eh, Nuño, y también un, un legislador eh, panista, Romero Hicks, y también eh, el hijo de Felipe Calderón. Eh, ellos eran los, son los responsables, de acuerdo a inteligencia mexicana, de esas granjas de buts, como le llaman, sí. eh, que salieron después a irse con todo contra contra el presidente Obrador, contra su gobierno y contra los medios afines, salieron a tumbarles los medios, las páginas, eh, y Inteligencia Mexicana salió a dar este reporte de quiénes son los que están eh, eh, detrás de estas de estas cuentas y, y cuántas granjas de boots hay y cuántas cuentas falsas pueden generar en Facebook, en Twitter, brutal, ¿eh? en Instagram, en todo eso. Así que hubo un ataque serio, ¿eh? sí, sí, hubo un sí. ataque muy serio, Eh, eh después evidentemente el PAN, el, el propio PRI, eh, los partidos políticos de oposición a Obrador salen diciendo que Obrador está paranoico, que eso no va a suceder, pero la verdad es que es que es que hubo un ataque muy muy serio, muy duro al gobierno de Obrador en estos días y Obrador se corre a la izquierda, cuando se me ese tipo de cosas se corre a la izquierda Eh, se pasea eh, con el con el virtual presidente de Argentina eh, en, en, en México, eh, habla acerca de, de, de, de Venezuela, la biodeterminación de los pueblos, el, el gobierno de López Obrador en estos casos se tira a la izquierda y se abraza al pueblo porque sabe eh, Andrés Manuel López Obrador que el pueblo el pueblo es quien, quien, quien lo va a sacar de, de, de esta. Eh, así que muy, muy... Muy poco usual que estos generales, como el general Carlos Gaitán Ochoa, haya dicho la hegemonía de una pretendida izquierda causa polarización y la adopción de posiciones estratégicas eh, pues no nos convencen a todos. Sí. Esto lo publica La Jornada. Como les digo, el presidente eh, Rópez Obrador habló de lo que sucedió en 1913 con Madero, dijo que a él no le va a suceder, cuenta con el pueblo. Días después... Eh, para enrarecer más este ambiente, eh, es hay un atentado contra la familia LeBarón. Ellos son eh, morbones son eh, ganaderos eh, eh, de industria también láctea en la zona eh, de Chihuahua y Sonora. Hay un atentado contra esta familia. Ellos ya habían sufrido secuestros extorsivos en el pasado. Eh, es una familia, eh, pues... ...muy carismática y muy querida en la zona, la familia LeBarón... ...son eh, mexicanos y estadounidenses, son, son, como les digo, mormones... Eh, ...y sufren, esto fue esto fue hace, hace unas horas, la familia LeBarón... ...en los límites entre Sonora y Chihuahua, les asesinan a nueve miembros... ...de su familia, hay una emboscada de un grupo paramilitar... ...y asesinan niños, asesinan eh, eh, a toda la familia espantoso, un, un, un, un horror, y esto hace que Donald Trump inmediatamente ofrezca a México la, inter, la ayuda en la intervención militar, el gobierno de Obrador la rechaza contundentemente, sin embargo, pues otra vez estas granjas de woods comienzan en México a agitar y a decir, eh, es una buena idea que nos invadan los estadounidenses, es una buena idea que Donald Trump tome esto en sus manos y que pongan un orden a todo este caos está sucediendo eduardo que, sí dime. no para la audiencia te hacemos un apunte que cuando hablas de granjas de bots son esas podríamos decir como oficinas donde se eh, trabajan con cuentas falsas en las redes Programa sociales no eh, entonces su una, una misma persona eh, trabaja con decenas de, de pantallas usuarios. Claro, que va eh, que van publicando o manejando contenidos eh, desde cuentas, como dice Diego, desde supuestos usuarios, ¿no? Son cuentas falsas que hay empresas montadas para eso, ¿no? Hay gente que trabaja rodeada de 30, 40 monitores y computadoras donde van largando esas cuentas, ¿no? Así es. En México incluso en algunos anuncios clasificados Eh, contratan a jóvenes sobre todo eh, millennials que le llaman estos que, que, que tienen pues ya mucha mucha experiencia en el manejo de redes sociales y los contratan diciendo odias a lópez obrador no te gusta lópez obrador eh, conoces de computación tienes hasta 27 años de edad bueno súmate a nuestro a nuestro equipo ven y aplica y generalmente son eh, las eh, las solicitudes las haces en los propios partidos políticos como el como el frío como el o como el pan pero es abierto eh, y así es como estabas diciendo hernán son así le llaman así le llaman de mancarajas de boots en donde hasta una persona puede manejar hasta dos 2000 cuentas de acuerdo con, la, con con la inteligencia mexicana eh, una persona puede manejar hasta dos mil cuentas diferentes con estos programas y, y además así que en este momento sí, di no que además hay mucha gente pendiente de las tendencias no de lo que dicen las tendencias de las redes y desde esos lugares con ese tipo de dispositivos y de esa forma se pueden manejar esas tendencias, se puede imponer temas o imponer opiniones y con eso intentar también este condicionar a otros a pensar más o menos de esa manera. Así es, ellos generan la tendencia Eh, y después tienes a los a los grandes medios de comunicación eh publicando la tendencia diciendo esta es la tendencia en redes y después los ves a las mesas de analistas comienzan a hablar de la tendencia en las redes como si esta tendencia en las redes fuera en realidad eh, la voz popular, claro. pero ya queda comprobado que no que que, que hay un manejo evidentemente bien estructurado. Eh, la tendencia que se debe que se debe generar es, eh, son como, como como bien siendo lo del inglés se llaman think tank en donde tiran eh, donde tiran ideología bueno pues aquí tiran como tú dices Diego bien dices tiran tendencias Eh, las multiplican las desarrollan y después estos grandes medios de comunicación también las las, las, las obtienen y es palabra santa lo que digan los medios eh, lo, las redes sociales como facebook o twitter eh, o instagram no con, con estas imágenes parece que de pronto se convierte en palabra santa, pero en este en este particular caso bueno pues quedó al descubierto quiénes son quienes estaban manejando eh, estas estas eh, eh, cuentas. Eh, estas granjas como le llaman de boots con la eh, eh, para generar esta tendencia golpista contra Manuel lópez obrador y en este momento están generando la tendencia de, eh, de, de de convencer al pueblo de méxico de que de que lo mejor para nosotros es que donald trump nos mande a los marines eh, sí. y nos invadan para poner orden después de este gravísimo este gravísimo atentado contra la familia LeBaron este justamente. el horror Sí, sí, qué el, el, el horror que... y también deberíamos sospechar, eh, perdón, que Tito sí, Evangelista, también deberíamos sí. sospechar eh, lamentablemente eh, estos asesinatos eh por qué en este en este en este momento a la familia LeBaron que pues como como me, como mexicanos y como estadounidenses se sabía que se iba a generar esta esta, eh, esta reacción por parte del gobierno de Donald Trump. Sí, sí. Dime, Esta familia LeBaron, ¿no? Eh, contanos un poco qué datos tienen ustedes, qué, qué, qué representan. Ellos eh, son son mormones. En el siglo XIX, eh, algunos de los mormones y menonitas eh, salieron eh, de los Estados Unidos, se pusieron también en la parte de... Lo que pasa es que la zona fronteriza con Estados Unidos, eh, Chihuahua eh, y Sonora, es una zona eh, fronteriza. Entonces, ellos en el siglo 19 pues iban y venían hacia la zona de Texas, ¿no? ellos iban y venían hacia la zona de hacia la zona de Texas sí. y se establecían tanto en México como en los Estados Unidos, son ganaderos, son productores lácteos. Pasó el tiempo y algunos se quedaron al lado mexicano, todo lado estadounidense, eh, pero pues siguen sí, como son familia, pues van, y, van van van y vienen a hacer un intercambio cultural y, y comercial. Hace unos años la delincuencia organizada, unos paramilitares secuestraron eh a algunos miembros de la familia Levarón Eh, y les pedían eh, mucho dinero por, por, por soltar a los, a los familiares. Ellos eh, eh, pues no, no, no, no pagaron el rescate e hicieron una campaña muy fuerte para que a sus familiares. Eh, sus familiares fueron liberados, pero posteriormente algunos grupos paramilitares se cebaron contra ellos en venganzas y han ido y han ido asesinando a miembros de la familia LeBaron, son familias muy grandes en el, en el norte del país, Chihuahua, Sonora, eh, son familias muy muy grandes también en la zona de Texas, Del Paso, eh, y como les digo son son empresarios ganaderos y lácteos y son eh, pues practican la religión la religión mormona. Son, son familias muy carismáticas, son familias muy queridas también en la en la, en la zona, eh, son familias muy respetadas y muy queridas en la en, en, en la zona y han sido muy golpeados en los últimos años por la delincuencia organizada por grupos paramilitares. Y hace pues eh, unas horas venía una camioneta con miembros de esa familia, venían niños, las la, la señora, los esposos y un grupo eh, un grupo de paramilitares los emboscó eh, y los saccribió y los asesinó, Me parece que hasta el momento van 11 de la familia, eh, de, de esta familia LeBarón, sí. eh, que fueron asesinados ahí. Hay eh, terrible, las, las imágenes son espantosas. Sí, sí, sí. Una información de último momento que dice que México le va a permitir a Estados Unidos el acceso a la investigación sobre la masacre de esta familia. O sea que le dijo que no, que nosotros nos arreglamos por la ayuda militar ofrecida por Donald Trump, pero le permitiría eh, entrar en la investigación. Eh, fíjate, ahorita lo que me estás diciendo es que la mano la mano venía muy muy muy pesada, muy muy fuerte y hablando de estas granjas de boots de estas eh, eh, cuenta y estas redes que generan tendencia se generó muy fuerte la tendencia de que de que pues ahora resulta que Estados Unidos y Donald Trump tienen que intervenir y nos tienen que nos tienen que echar la mano mal, muy muy mal, y después tenemos bueno, estas declaraciones de cierto sector de la milicia, el general Carlos Gaitán Ochoa, que yo de verdad no entiendo cómo es que López Obrador, siendo, siendo el comandante supremo, el presidente de la república, no tiene ya en este momento con arresto y degradado a este general porque eso es su superior el presidente de la república, habría uh -huh. que preguntarnos eh, qué es lo que va a suceder Porque presidente de la República es el comandante supremo y tiene que imponerse en este momento. Ese es mi, mi, mi particular punto de vista. Eh, no puede dejar pasar simplemente así a estos generales, eh, como Carlos Gaitán Ochoa, decir esta cantidad de estupidez a su comandante supremo. Así es como yo lo veo. Eh, pero muy, muy, muy, muy grave, muy grave lo que me acabas de comentar lo que me acabas de comentar Ángeles y mientras tanto, mientras todo esto sucede el partido del presidente de la república morena pues eh, con grillas internas como decimos en México líos, sombrerazos, eh, todos peleándose contra todos por ser candidatos y por si eso fuera poco, también hace unos días eh, Olga olga Sánchez eh, la Olga Cordero, Sánchez Cordero la secretaria de gobernación, la ministra del interior en México eh, cometió un error garrafal durante seis meses estuvo diciendo que la elección de Jaime Bonilla en Baja California eh, era ilegal, que no era constitucional, y que el hecho de que Jaime Bonilla ganara una elección para ser gobernador por dos años, y después modificara la ley y, y se, se, hicieron, se hiciera una, una consulta bastante amañada para que le permitiera gobernar por cinco años, no era constitucional. Y la, y, la, y la, la señora tiene razón, legalmente no es constitucional hacer una ley una ley a modo, ¿no? Claro. Bueno, durante meses la secretaria de Gobernación estuvo diciendo eso, que eso no era legal, ella es constitucionalista, ella fue ministra de la Corte, que eso no era legal, que eso no era legal. Y otra vez con las redes sociales, el Facebook, eh, en un Facebook Live, Eh, cuando ya este este en una en una reunión con este gobernador Jaime Bonilla la están grabando a Olga a, a, la, a la ministra Olga, Olga Cordero no cortarse si Olga Cordero o Olga Sánchez, pero a la ministra del, del Interior, secretaria de Gobernación, la están grabando en un Facebook Live o sea, en en, en vivo la están grabando con unos celulares en cuanto se sienta en la mesa de trabajo con el gobernador Jaime Bonilla, lo felicita y le dice le dice, lo que usted hizo es perfectamente legal y constitucional y lo felicito y se comienzan a reír. Eso causó causó un malestar popular tremendo porque la señora durante meses ...durante meses, incluso horas antes de esa reunión... ...estaba diciendo que eso no era constitucional... ...que eso no era legal, que el presidente de la República no lo apoyaba... ...y que ella tampoco apoyaba eso, que eso no era legal ni constitucional... ...y cuando está sentada creyendo ella que está en privado con el gobernador Jaime Bonilla lo felicita y le dice tenga la certeza es legal es constitucional y comienzan las risotadas lo que ella no se dio cuenta es que la estaban grabando para un Facebook Live y medio México se medio México vio la hipocresía de la secretaria de gobernación así que Este es el contexto en el que se está dando eh, eh, esta situación tan particular en este momento en este momento en México, pero para nada, para nada, eh, eh, Ángeles, cabina, eh, audiencia, uh -huh. para nada hay que dejar eh, a un costado eh, todo esta los dichos de Andrés Manuel López Obrador eh, respecto a un golpe de Estado. Los golpes de Estado existen, los golpes de Estado los sigue patrocinando la CIA, la DEA, la OEA, Eh, y todas esas eh, agencias eh, oscuras, los golpes de Estado están y probablemente Andrés Manuel López Obrador va a tener que fajarse bien los pantalones con ese sector de la milicia, va a tener que fajarse bien los pantalones con los Estados Unidos y va a tener que abrazar al pueblo porque el pueblo, el pueblo de México es el único que va a ser capaz de defender a Andrés Manuel López Obrador. Eduardo, quizá no para hoy, pero de repente para para ir eh, teniendo como una especie de separata Queda un año para las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué importancia tiene eso para México? ¿Cambia en algo si gana uno gana el otro? Eh, ¿Qué importancia tiene México también para las elecciones en Estados Unidos? Sobre todo en cuanto a propuestas. Eh, sabemos de la comunidad latina, pero sobre todo mexicana en Estados Unidos. Eh, ¿Cómo se va manejando el tema del racismo, el tema de la inmigración? Eh, me parece que podría ser interesante tener tu opinión y, y tu, tu información sobre cómo se visualiza esa elección en, en tu país. Seguro, para la próxima nos aventamos algo de eso. Muy bien, muy bien. Si es que no estamos ya en medio de un golpe de Estado. Ay, ¿tá? ay, ay. Por bueno, mal. Esperemos que no, esperemos que no. Eduardo, te mandamos un saludo grande y gracias por este análisis tan importante que acabas de hacer, ¿eh? gracias a todos ustedes y un abrazo en particular para ti ángeles gracias abrazo. gracias un saludo